Es increíble ver cómo los vehículos que llegan al taller donde Juanito entran destrozados y salen renovados. Taller Juanito, son expertos en d e s a b o l l a d u r í a multimarcas. Nuestros expertos profesionales harán verdadera magia en su vehículo siniestrado. Si sufrió un accidente menor o mayor, no es impedimento para dejar como nuevo su automóvil. Taller Juanito, le espera en 17 Oriente, número 1028 Talca. Teléfono 712 24 10 01. Celular 961 58 98 64. ¡Ah! Y le recordamos que somos los mejores en vehículos volcados. Taller Juanito, los del Local Tricolor. No se confundan. n